madrugada llegamos en este tiempo especial de navidad listos ya para buscar respuestas a misterios de nuestro mundo tenemos ya todo listo para una nueva aventura del espacio en blanco y es un placer que estés ahí con nosotros llenando este espacio que ahora se abre ante nosotros y con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa natalia sotillos rosa rodríguez y miguel blanco que os habla y y con el deseo de que paséis unas felices navidades a toda prisa no tenemos tiempo que perder vamos con un avance de los temas que nos esperan esta noche esta noche contamos con ayudas especiales para el viaje que nos espera Comenzaremos con una cita que teníamos pendiente desde hace tiempo. Se trata de esos seres que habitaban mucho antes de que Dios creara a los seres humanos. Nos referimos a los ángeles. Esta noche nos visitan junto a un experto que nos va a sorprender, el padre José Antonio Fortea. Seguiremos camino por los cielos, esta vez buscando claves de nuestro futuro. Y nos ayudaremos de los astros para buscar respuestas. En compañía de uno de los astrólogos más importantes de Europa, Vicente Casaña nos lanzaremos con él a la búsqueda de claves en los cielos sobre este tiempo lleno de crisis que vivimos el espacio en blanco está ya listo para ti acompáñanos buscamos comprender algunos de los misterios que nos rodean Ahí está el avance de los argumentos que se hemos preparado para este programa especial, como siempre con invitados especiales y tratando un poco de ver de los tópicos de, esta, de este tiempo de la Navidad. Para comenzar vamos al encuentro de Los Ángeles, lo veremos junto a un invitado sorprendente, ahí os dejamos con ello. Para este programa especial de Navidades tenemos a un invitado de lujo con nosotros, el Padre José Antonio Fortea. ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios, muy bien. Un placer que estés con nosotros. Recuerdo que te llamé, acabas de venir de, de Bolivia. ¿Viajas mucho por ahí? Bueno, a lo largo del año sí que hago una serie de viajes por Latinoamérica sobre todo. Eh, y Bolivia no. Bolivia era el único país en que he estado una sola vez y no conocía ya eh, tienes un currículo muy extenso de hecho se me ha olvidado traerlo pero eres uno de los muy conocidos en España porque eres uno yo creo que el mayor experto no sé si en Europa, en España seguramente sobre el demonio de monología pues sí, con los años la verdad es que uno cada vez va eh, profundizando más y más en el conocimiento en un campo en el que hay pocos especialistas, ese es mi único mérito sí marido ¿Cuántos extorcismos sobre realizado? Yo no sé si se si puede hablar de ello. Sí, se puede hablar sin ningún problema, pero yo no te miento, no he llevado la cuenta. Eh, lo, lo único que puedo decir es que eh, yo recibía en mi parroquia todos los días a gente, lo cual no significa que todos los días eh, vinieran auténticos casos, pero pero vamos, si venían de toda España todos los días desde... ...que empecé, pues no sé si fue en el, dos, en el 99 creo, por allí más o menos. Uh -huh. eh, evidentemente tienes permiso del obispo para hacer exorcismos. Yo siempre he estado en completa obediencia a mi obispo... ...aunque ahora mismo, desde que volví a de hacer en Roma mi doctorado... No estoy haciendo exorcismos, por eso he hablado en pasado, ya yeah. no hay puntada sin hilo. Está claro, y tranquilos que esta noche no vamos a hablar de exorcismos, vamos ni del diablo vamos a hablar de otra cosa diferente, mm -hmm. pero me interesa mucho, eh, la película El exorcista comienza buscando en algún país fuera por ahí de, de Estados Unidos, en un país en tribus extrañas, en esos viajes que haces por el mundo has encontrado alguna vez al diablo? Hombre, mi, mi gran experiencia ha sido la de recibir a la gente en mi parroquia Allí sí que llegaba de toda España gente con problemas verdaderamente demoníacos En los viajes al extranjero lo que me he encontrado ha sido con exorcistas Exorcistas de todos esos países Y a veces con reuniones de todos los exorcistas de un país Lo cual efectivamente todavía aumenta más el conocimiento acerca de esto pero el conocimiento más teórico eh, fuera de mi parroquia eh, solamente he encontrado algún caso un poco más extraño pero pero casi siempre en todas partes del mundo se suelen dar los mismos casos si, sí, tienen similitudes sí, sí, no hace falta ir a ningún lado para ver casos distintos cualquier exorcista eh, que el obispo nombre en cualquier país del mundo va a haber lo mismo no importa cuál sea la tradición religiosa porque hay exorcistas en países musulmanes uh -huh. eh, cultural o de cualquier otro tipo lo que se va a ver esencial es lo mismo iba a decir esencialmente es lo mismo no, lo retiro va a haber lo mismo sea en Estados Unidos ...en Nigeria, en Egipto o en Australia... ...y en algunos en bastantes de estos lugares he estado... Eh, ...hablando con los exorcistas. ¿El caso que más te ha llamado la atención... ...de, de, de, de, de supuesta posesión que hayas tratado? Y nos vamos a enseguida al otro tema. Bueno, yo creo que... ...que los casos que más llaman la atención... ...son los de los niños... Y a veces, siempre había visto algunos casos de niños de 6 años, pero me Poseidor encontré... Por, por, por el diablo. Sí, sí, sí, pero en Perú me encontré un niño de unos tres o cuatro años. Ha sido el caso más increíble que, que he visto en cuanto a niños. ¿eh? Un niño tan pequeño que, y que, sin embargo, estaba totalmente poseído por el demonio. ¿Has visto la cara al demonio? Yo nunca he visto al demonio. Esa es una pregunta que me hace mucha gente. Nunca he visto un espíritu. Yo siempre he visto a los posesos. He visto la cara del poseso. La cara del demonio que hablaba a través de ese pobre ser humano al que había poseído. ¿Y es cierto que le cambia la voz, como nos han contado un poco en las películas, la imagen que tenemos? En la mayor parte de los casos la voz sí que cambia, pero cambia como una persona que está hablando con una rabia terrible, con una agresividad, no porque sea otra voz. Aunque me he encontrado un pequeño número de casos en que eh, la voz sí que era totalmente otra, pero bueno, explicado por razones naturales, el poseso ponía una voz completamente distinta no no estoy diciendo que eso fuera un hecho absolutamente inexplicable no no era otra voz que ponía él pero muy distinta ya. y a través de la última pregunta por te este tema a través de vuestro trabajo se curan esas personas el espíritu los espíritus que los poseen desaparecen y pueden llevar una vida tranquila si dedicamos tanto tiempo a este tipo de casos que son muchas horas es porque efectivamente las personas son liberadas y aquellos casos más largos más complejos tienen un alivio evidente y claro por eso lo hacemos el padre Fortea esta noche con nosotros sin embargo esta noche ha venido no para hablar de de esto que hemos estado introduciendo sino de los ángeles porque un libro sobre los ángeles cuando me lo enviaste me quedé súper sorprendido el mayor especialista, no sé si de Europa, del mundo uno de los mayores del mundo, que el Vaticano se encuentra con todos los exorcistas que hay en el planeta, que sabe el diablo, y de repente escribe un libro sobre ángeles. ¿Por qué? Bueno, mmm, yo siempre había querido escribir un libro sobre los ángeles, porque yo soy muy devoto de los ángeles, hablo con mi ángel de la guarda, no le escucho, pero yo hablo con él, y él me ha ayudado, lo he visto evidentemente, tantas veces. Y es verdad que mi campo de especialidad es el demonio, pero conocer bien al demonio implica conocer lo mismo sobre los ángeles. El demonio, al fin y al cabo, es un ángel caído y toda la teología que sirve para el demonio eh, sirve también para los ángeles. Sin embargo, no había podido nunca escribir un libro a pesar de que lo quise hacer y yo quería al menos haber escrito un capítulo uno de mis libros pero no me salió ni una línea y ya había abandonado esta idea muchos años porque lo había intentado varias veces y nada y un buen día paseando por Roma mientras hacía mi doctorado cerca del Panteón iba hablando con un franciscano amigo mío, paseando y me hizo una pregunta sobre los ángeles y yo le contesté, y después otra, y después otra y nos pasamos todo el paseo hablando sobre cómo era el mundo de los ángeles y es curioso me puse a escribir esa misma noche y me salió el libro ¿en esa noche? Eh, realmente el libro... Me duró muchas semanas el hacerlo, no recuerdo si fue un mes, dos meses o tres. No lo recuerdo porque en la labor de un sacerdote, la labor escritora también tiene muchas interrupciones. Pero mmm, lo que a mí me llamó la atención es que nunca he sentido, como en ese momento, la inspiración. Y el libro salió todo seguido, con las interrupciones de mi trabajo. En sí, en meses, fueron más de tres. ¿eh? Pero, y además porque en medio tenía también otras cosas que acabar, la, mi tesis doctoral, entre otras. Pero, de verdad, yo creo que, que me ayudaron. Los ángeles te ayudaron, ¿no? Pues esta noche ha venido al programa, esta noche especial de Navidades... Para hablar de ellos tras esa introducción comenzamos a contaros algunas cosas de esos seres misteriosos el nombre de ángel deriva del latín ángelus y del griego ángelo su significado es enviado mensajero de dios. Para los griegos eran ángeros, puente entre Dios y el hombre También daimones, seres sobrenaturales, genios En sánscrito son ángeres, espíritus divinos o celestiales O ángaros, mensajeros Para los hebreos ángel es malaki, que también significa mensajero Los ángeles integran las huestes o ejércitos celestiales Son criaturas puramente espirituales Que tienen nombre especial según el oficio que desempeñen La creencia en los ángeles es anterior a la religión católica Lo cual indica que traspasa todo culto o religión Las primeras descripciones de ángeles aparecen en el Antiguo Testamento. La mención más antigua se da en Ur, ciudad de Medio Oriente, unos 4.000 años antes de Cristo. De acuerdo a la religión cristiana, los ángeles son seres espirituales que Dios creó antes que Adán y Eva. Su misión era regir las estrellas, los planetas y las diferentes regiones de la Tierra. En la Biblia aparecen como seres misteriosos de poder desconocido. Los ángeles nos visitan esta noche. Conozcamos algo más de su origen y características. ¿Te ha gustado la introducción, padre? Sí, no tengo ninguna matización que hacer a ella, salvo la pronunciación de sí, ¿no? del griego, no pero, los griegos, sí, pero sí. nada del contenido, y la banda sonora del Código Da Vinci es preciosa, claro. lo reconozco. Sí, señor. Dime una cosita, existían eh, ya los ángeles, como decíamos en nuestra introducción, mucho antes de lo que se recoge en la Biblia, ¿estaban en otras culturas? Sí, yo diría que... Eh, la creencia en entidades espirituales buenas es una creencia universal, o sea, desde los esquimales hasta las tribus amerindias, pasando por Asia. En eso va a haber muy poca disensión entre las distintas religiones. Si todos han creído en los ángeles y en los demonios, aunque los hayan llamado de formas muy distintas y aunque hayan después añadido eh, aspectos mitológicos diversos pero la representación es más o menos igual un ente mm, bueno para el ser humano que ayuda, bondadoso la representación iconográfica de los demonios es increíblemente igual eh, en las distintas culturas o sea, uno no sabe nada de una cultura y ve sean iluminaciones en Eh, papiros eh, pinturas en las paredes eh, signos en una gruta y es increíble todo el mundo dice esto es un demonio en los ángeles no allí sí que las diferencias son muy grandes y, y allí sí que se necesita explicación ya yeah. eh... cuando surgen los ángeles o quién los creado cuál es el origen de los ángeles mm. Para la Iglesia Católica, a la que yo represento como parte del clero, eh, los ángeles son una creación previa a la creación material. Son otra creación. Eh, ellos son plenamente espíritu, solo espíritu. En ellos no hay nada material. Cuando hablamos de ángeles no estamos hablando de seres con una materia muy sutil. No. Estamos hablando de otra cosa totalmente. Y esa creación Otra creación, esa creación del espíritu, entre los teólogos católicos, sucedió antes de que apareciera el universo. Eh, ¿Energías serían? ¿Cómo se podría definir? No, la energía, al fin y al cabo, es algo propio del universo físico. La energía es materia. Es, ...tiene siempre elementos de materia... Eh, ...el ángel no tiene ni un átomo... ...el ángel no tiene ninguna partícula... ...es un ser espiritual... ...¿para qué los creó Dios? ...para bueno, qué fueron creados... ...hemos... Eh, en eh, ...Dios... ...es plenamente feliz... ...y entonces ha querido hacer partícipes... ...de su felicidad a otros seres... Y entonces, para nosotros los cristianos, existe una creación material con miles de millones de hijos de Dios con cuerpo y alma. Y hay otra creación eh, espiritual en la que eh, su número, no lo conocemos, pero a juzgar por diversos versículos de la Biblia, son también miles de millones. ¿sí? Eh, ¿dónde, ¿Dónde poblarían esos seres? ¿Dónde? antes de, luego no sé si están por aquí por la tierra pero ¿dónde estarían? cuando Dios los crea realmente no existía nada del universo no había universo no había un lugar en el universo, existía solo Dios y Dios los hace aparecer podríamos decir para usar un, un término humano, alrededor de sí Aunque esa expresión no es correcta si se toma literalmente, teológicamente sí que es correcta, pero eh, estrictamente hablando, los ángeles no ocupan espacio, simplemente aparecen, son. Dios puede comunicarse con ellos y ellos con Dios y entre sí, pero no ocupan nada de espacio. Para imaginar esto siempre es necesario... Eh, ...tomar términos eh, locales, términos del universo físico... ...pero estamos hablando de algo inimaginable... ...porque nosotros no nos podemos imaginar el mundo espiritual... ...los tenemos que dibujar de alguna manera... ...les ponemos alas para expresar su carácter etéreo... ...su carácter de, de capacidad de trasladarse como los pájaros... ...pero en realidad son modos totalmente humanos primitivos para expresar lo que significa ser sin ocupar ningún lugar, cuando no tienes ni la más leve partícula de materia. Espacio en blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco. Y esta noche especial hablando con el padre Fortea de los ángeles luego me meteré un poco contigo eh, por dar otras versiones más acordes un poco con la, lo que alguna gente piensa no eh, no tienen forma eh, para qué fueron creados esos ángeles los ángeles al ser creados podrían haber sido de forma inmediata introducidos en la visión de Dios eso era una posibilidad pero si los espíritus hubieran sido arrojados inmediatamente en la felicidad infinita de Dios, lo hubieran hecho como seres en su capacidad de amar, como seres mínimos. La capacidad de amar, la capacidad de recibir ese amor de Dios... ...se desarrolla a través de una prueba... ...es un proceso... ...un proceso de maduración... ...un proceso en el que uno se esfuerza... solo así... ...se pueden desarrollar las virtudes... solo así... ...a través de las virtudes... ...del conocimiento... ...del sacrificio... ...de la confianza que es la fe en Dios... ...es como... ...se va agrandando... ...esa posibilidad del espíritu... ...por eso... Dios no quería que nadie sufriera, pero no había otro camino para forjar el espíritu de los ángeles que hacerles pasar a través de una prueba. Yo le he dado diez mil vueltas, teóricamente, a este asunto, como una gran partida de ajedrez intelectual. ¿Te refieres a la rebelión o lucha? Me, me, me refiero a la posibilidad de... ¿No podría Dios haber ahorrado la prueba a los ángeles y no. O sea, eh, incluso si un ateo nos está escuchando, hasta un ateo dándole vueltas a este ajedrez intelectual, el mismo diría, ¿no? Es verdad. Eh, si queremos que un ser finito pueda acoger más y más amor de dios y dar más amor se requiere una maduración a través de una prueba la misión de los ángeles de dar amor entonces transmitir el amor de dios a los seres humanos bueno dios les mm. creó para que fueran felices eh, lo, ellos mismos son la razón de, de, de por qué los creó dios eh, dios quería transmitir amor que otros seres fueran felices y Después los ángeles van a hacer muchas más cosas además de eso, pero claro, lo primero era era que ellos mmm, participaran de la vida de Dios. Bien. Ahí lo he visto en tu libro y en cuando se hace un estudio sobre los ángeles hay como muchas categorías, tronos, arcángeles, serafines, querubines, ¿qué significa esto? Que hay como una, un ejército que estuvieran compartimentados y que cada uno tuviera una función. Hmm. Bueno, lo mismo que cuando Dios crea el universo material hay una gran variedad de seres materiales, no, no es que cree hierba y todo es hierba, eh, sino que hay hierba, matorrales, flores, árboles, selvas, líquenes, de todo. Eh. Eh, cuando Dios decide crear espíritus, no los hace todos iguales, los hace variados. Dios hace una gran variedad que solo es comparable a lo que vemos en el mundo material. Después, además, cada uno se va a desarrollar en una medida, con lo cual va a haber, digámoslo así, una jerarquía de la naturaleza y después va a venir una jerarquía del amor, de la virtud. Después Dios puede dar distintas misiones y encargos respecto a los hombres o respecto a los mismos ángeles. Pero eh, la gran jerarquía del cielo, la que realmente importa, y todo lo demás está lejísimos de eso, es la del amor, la de la virtud, de lo cual procede la capacidad de ser feliz. Los mejores van a ser los más felices. Antes de pasar a la segunda parte, ese momento en el que hay parte una rebelión, el ángel de la guarda, o de la guardia, yo no sé cómo se dice, guarda lo correcto en español es guarda. guarda tú dices que lo sientes o que tratas de hablar con él no ¿lo tenemos todos? yo yo no lo siento hablas con él perdón. y yo hablo con él eh, y varias veces en mi vida he comprobado que, que me ha ayudado no nosotros los cristianos creemos que existe un ángel dado por Dios que está a nuestro lado toda la vida que nos ayuda, que nos protege que nos inspira Y la Iglesia siempre ha visto con buenos ojos que hablemos con nuestro ángel. Sin embargo, no hace bien aquel que quiere que se manifieste. Nosotros debemos hablar con los, con los ángeles, eso es bueno, pero ya hacer que se manifieste, no. No. Lo mismo con los santos y lo mismo con Dios. Yeah. Tenemos que tener fe en que no se escucha, pero cuando mmm, ya empezamos con instrumentos, sean del tipo que sean, medios, sean del tipo que sean, invocándole para que se manifieste, para que haga señales, para que muestre su presencia, allí ya entramos en un campo que no es querido por ese mundo celestial. ¿Sabes que hay una moda en este momento, desde hace unos cuantos años, angeolo, geología se llama, en el que la gente pone altares, lo que te tratan de llamarles, en todo el mundo? Que pongan imágenes de los ángeles, no hay ningún problema. Pero mmm, cuando hay gente que que regala un libro para comunicarse con el ángel, o que tu ángel se manifieste, o que te diga su nombre, o que curso para hablar con los ángeles. Tal. No, eso se aleja totalmente de la sencillez de la fe cristiana. El modo en el que los cristianos nos hemos relacionado con los ángeles ha sido el mismo desde hace 20 siglos. Y, sin embargo, ahora con la nueva era se está extendiendo esa idea de entrar en contacto con los ángeles y que nosotros veamos su manifestación. Lo que la gente no sabe es que cuando algo se manifieste no vamos a saber si es un ángel o un demonio o un alma condenada. El cielo tiene sus reglas y una de esas reglas que nos ha enseñado el cielo es que nosotros podemos orar a Dios a los santos, a los ángeles Pero nunca debemos poner medios materiales para que se manifiesten, invocarles para que se manifiesten. El espiritismo es un ejemplo de ese modo errado de entrar en comunicación, en comunión con nuestros difuntos. Todos tenemos el ángel de la guarda. Todos los seres humanos van a tener un ángel que les proteja dado por Dios una no tranquilidad segunda parte de este es el espacio en blanco seguimos no os la segunda parte de este programa especial con el padre Fortea los domingos a las 7 de la mañana y hasta con Álvaro Soto y olvídate de hacer maletas Nómadas, somos Radio Nacional. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo, a partir de las 2 la una en Canarias... Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco Sigamos conociendo algo más de la historia de estos seres maravillosos uno de los capítulos más misteriosos lo representa la caída de los ángeles rebeldes Luzbel, uno de los más gloriosos, elevados y bellos ángeles de la corte celestial deslumbrado y ofuscado por el orgullo habiéndose atribuido a sí mismo los maravillosos dones con que el creador lo había dotado se rebeló contra Dios no aceptó el supremo dominio del Señor y se constituyó así en el adversario de su creador levantando su gran grito de rebelión y de batalla no serviré, seré igual al Altísimo. Muchos ángeles le siguieron en su orgullo se dice que hasta un tercio de ellos. Pero en ese momento otro gran arcángel igual en belleza y gracia que el arrogante Lucifer se postró ante el trono de Dios y en un acto de adoración profunda opuso al grito de batalla de Lucifer uno de amor y lealtad ¿Quién como Dios? La conclusión de esta batalla entre los ángeles buenos y los ángeles malos se encuentra en el apocalipsis En ese momento empezó una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron contra el monstruo El monstruo se defendía apoyado por sus ángeles pero no pudieron resistir y ya no hubo lugar para ellos en el cielo Echaron pues al enorme monstruo, a la serpiente antigua, al diablo, a Satanás, como lo llaman, al seductor del mundo entero. Lo echaron a la tierra y a sus ángeles con él. Esto es lo que cuentan los escritos sobre este suceso. Conozcamos algo más de la mano de nuestro invitado. Ahí está esa supuesta lucha entre dos facciones. Y ahora voy a ser un poquito crítico. Cuando escuchas esto, palabras sacadas de la Biblia, parece más una guerra galáctica, ¿no? Una guerra interestelar entre dos bandos que quieren hacerse con el control de la Tierra. Bueno, la expresión de esa lucha que hay en la palabra de Dios es muy sobria. Es muy sobria porque simplemente dice el libro del Apocalipsis y hubo una gran batalla en el cielo y luchó el diablo y sus ángeles contra eh, el arcángel Miguel y los ángeles de Dios y el diablo fue arrojado del cielo con sus ángeles. Es muy sobrio, no nos da detalles y ha quedado claro en, en la Biblia que los ángeles no son seres materiales, que no son seres que ocupen una parcela de este mundo. Estamos hablando de, de realidades espirituales, pero incluso en esas realidades espirituales hubo una gran batalla. Eso es lo que nos dice la Escritura. El resto puede ser imaginación de la gente, formas ya visuales en que eso se plasma. ya yeah. Dice que también que eh, esa serpiente antigua, el monstruo, lucharon a la Tierra y sus ángeles con él llegaron aquí a nuestro planeta y para estar con nosotros ¿qué significa este pasaje? la Biblia dice efectivamente que eh, Satanás y parte de sus ángeles fueron arrojados a la Tierra otros están encerrados en el infierno las dos cosas se encuentran en la Biblia pero sí desde el comienzo de la creación del mundo hay malos espíritus que pululan en la tierra hay quien dice eso, otra versión perdón que tengo te, te pongo unos cuantos te pongo unas cuantas encrucijadas que Lucifer o luzbel era aquel que pretendía dar a los hombres el conocimiento por eso esa escena de eh, la serpiente y Eva y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Trataba de ayudar a los seres humanos a dar el conocimiento y no por eso estaba en contra de Dios. Ese Lucifer, como lo ves tú? Bueno, aunque todos los pueblos han tenido conocimiento de que existían ángeles y espíritus malos, lo que sabemos de los ángeles, lo que Occidente, lo que la cultura de Europa ha sabido de Los Ángeles procede de la iglesia católica eh, la única iglesia que había en Europa yeah. durante eh, mil años eh, en Europa y después eh, 500 más hasta la rebelión protestante entonces todo todo lo que se sabe sobre Los Ángeles es lo que la iglesia ha enseñado después mucho después, pero mucho, estamos hablando eh, sobre todo el 19, aunque en el 18 alguno ya empezó a apuntar esa idea, se da una visión alternativa inventada, inventada, totalmente inventada porque los mismos que hicieron aparecer la idea eh, ellos reconocían que estaban simplemente creando literatura. Eh y eh, va a ser sobre todo en el 19 Eh, sobre todo en algunos movimientos masónicos, en que eh, ya esa idea lanzada de un modo literario se le va a intentar dar mayor entidad. Pero, es decir, eh, eh, si uno estudia la génesis de esta especie de visión alternativa de Lucifer... Eh, cosa que han dicho magníficamente incluso personas agnósticas uh -huh. grandes especialistas sobre todo ahora me acuerdo de Russell en, en, en berkeley Estados Unidos eh, esto no tiene la menor duda no tiene la menor duda cosa lógica uh -huh. la, la fuente de la revelación uno puede creer o no creer pero la fuente de la revelación cristiana eh, ha quedado en la iglesia eh, no conocemos que haya habido una nueva revelación Eh, sobre eh, los ángeles justamente en aquellos que precisamente eh, pues estaban tomando obras literarias pero además es que esta es una idea que su rastro es perfectamente ident identificable eh. entonces solo hay una revelación solo hay una revelación y esa revelación es la que nos dice la Sagrada Escritura en esto estamos de acuerdo no solo, no solo los católicos, no solo todos los cristianos de todas las confesiones, sino hasta los judíos. Yeah. O sea que la cuestión de Lucifer es un invento sobre todo del siglo XIX de Tulice, ¿no? Literario, <coughs> totalmente literario. Vale. Eh, en la Biblia también se habla de que, no sé si los Elohim tienen que ver con los ángeles. ¿Los? Elohim. Bueno, el Elohim es la forma hebrea de decir Dios en el Antiguo Testamento. ya yeah. Se refiere a él como algo con plural y que escogieron a los a las hijas de los hombres que les parecieron bellas. Y de que de ahí salió una raza nueva. Sí, bueno, la, la el versículo el versículo del Génesis lo que dice es muy misterioso. Realmente sobre eso caben muchas interpretaciones y yo mismo tampoco estaría completamente seguro porque es muy muy oscuro. Habla de que hubo una unión entre los hijos de Dios con las hijas de los hombres, uh -huh. de la, de cuya unión surgieron los gigantes, los gigantes y los grandes hombres de la antigüedad, guerreros y magos. Y ahí acaba, uh -huh. ahí acaba, los famosos enaquim. Pero, eh, ¿cuál es mi opinión? Sí, a juzgar por el tono del versículo da la sensación de que en una primera, muy primera época de la humanidad hubo algo muy extraño, hubo algún tipo de unión de la cual surgieron individuos no normales, pero más no se puede decir, ya sería inventar. Cuando dices eso, individuos no normales, ¿unión con, con qué? ¿Con ángeles, con seres extraterrestres, con, con otras entidades? No, ese versículo muy misterioso de la Biblia lo que da a entender es que hubo unión entre los ángeles caídos tomando forma corporal con algunas mujeres. Es la interpretación más razonable de un versículo complicado ¿eh? complicado, que ha sido muy complicado hasta para los mismos judíos, pero mmm, los extraterrestres no aparecen en la Biblia uno que no esté en la tradición de la Biblia, es decir, que no sea ni judío ni cristiano, podrá interpretar... mi reino no es de este mundo, dice Cristo... ...como extraterrestres a algunas figuras de la Biblia, pero en nuestra tradición, las figuras que aparecen en cada uno de los libros están perfectamente identificadas, pero no solo por el texto, sino por la tradición que ha acompañado a ese texto. Con lo cual, para nosotros judíos, como cristianos, no hay ningún extraterrestre en la Biblia. ¿eh? Y eso es así porque el texto fue dado a un pueblo. Y el pueblo sí que recordó que, mira, este libro, pues sí, este libro es histórico. O no, esto es un libro poético. Es decir, por ejemplo, Job. Si lo lee un señor que nunca ha leído la Biblia, pues sacará las ideas que quiera. Pero el pueblo hebreo siempre ha mantenido que desde el principio... ...Job fue una persona verdadera, física, que vivió en un lugar determinado... ...y que tuvo una serie de hijos. Por eso, la tradición a la hora de leer las Escrituras no es una cuestión menor. Es una tradición viva y constante. Ningún libro en la Biblia ha aparecido caído del cielo ha sido generado en un pueblo e interpretado por ese pueblo desde que apareció por eso, desde la perspectiva cristiana no hay ningún extraterrestre en la Biblia hay hombres, ángeles, demonios y Dios Casi para terminar, padre Fortea eh, dices que es hombres, ángeles demonios y Dios los demonios vinieron a la tierra porque si hay posesiones es porque ellos están aquí ¿cuál es el papel de, de los demonios en, en el planeta? por el contrario de los ángeles sí, para entender por qué Dios permitió que hubiera malos espíritus rondando en la tierra hay que leer mmm, la misma escritura muchos libros hablan de por qué Dios ha permitido el mal y el mal ha sido permitido Por una sola razón, porque la vida sobre la tierra es una prueba. Lo mismo que los ángeles tuvieron su prueba, nosotros tenemos nuestra prueba. Y parte de esa prueba es sufrir algunos males. Entonces, esa es la razón por la que no sólo los demonios han sido permitidos que estén en la tierra, sino hay desastres naturales, enfermedades, etcétera, etcétera. Para aprender, para desarrollarnos, para purificarnos el tiempo aquí es un tiempo en el que las almas son acrisoladas nosotros no nos apercibimos pero conforme van pasando los años de la vida nuestros espíritus se van transformando para bien o para mal a través de cosas buenas y a través de, de sufrir cosas malas Queremos con la parte de los ángeles, hay mucha gente padre, casi para terminar como te decía antes en esa especie de moda que dice que he visto a su ángel que tiene fotografías de ellas supongo que conocerás esas fotografías británicas de, de las hadas o de los ángeles decían que están en contacto con él, que les hablan que le piden cosas, cuidado con eso decías antes sí, la comunión de los cristianos con los ángeles es sólo a través de la oración solo a través de la oración. Nunca nosotros vamos a usar medios materiales para que se manifieste el mundo espiritual. Sería una impurificación. Yeah. Porque no podemos ver esto como el hombre que investiga una especie eh, animal o vegetal. o Esto es algo religioso. Nosotros nos acercamos a los ángeles con suma reverencia, aunque ellos no sean Dios, pero son seres que están ya viendo a Dios y han quedado santificados, con lo cual nosotros siempre nos acercamos con suma reverencia. Y por eso, las grandes revelaciones que ha habido de ángeles han sido a los santos cristianos, mientras que aquellos investigadores que han querido usar otros caminos de manifestación material lo que han acabado muchas veces son con influencias no del lado bueno. Ya. O sea que cuando esa gente no a veces nos cuenta que tiene esas apariciones o testimonios, que se anden con cuidado, porque como tú decías antes, no se sabe si vienen de un lado o vienen del otro. ¿no? Nosotros lo único que debemos hacer respecto a los ángeles es orar. Podemos hablarles, decir por favor ayúdame, por favor defiéndeme contra la tentación, defiéndeme... Contra el pecado, inspirame pensamientos buenos, todo eso lo podemos hacer, oración, pero hay toda una corriente que procede de la nueva era acerca de los ángeles que eh, el cristianismo considera totalmente errada y peligrosa. Padre Forte, ya está escuchando la música y enseguida dice la música que es. Padre, ha sido un placer. Quedémonos entonces con esa parte positiva, sobre todo en Navidad. Siempre estamos protegidos, acompañados por ellos, ¿no? Como un ejemplo de ese amor de Dios. La época de Navidad es la época en que todavía el mundo cristiano, o que fue cristiano, recuerda el nacimiento de nuestro Señor. Para mí es una época de una felicidad grandísima. A pesar de todo el consumismo y de todo este cambio de perspectiva que nos han dado estas fiestas. No me importa el consumismo, no me importa que la gente festeje y se haga regalos y que las calles se engalanen. Eso no me importa, aunque lo esencial es lo espiritual, lo religioso, lo otro es el envoltorio solamente. Ya. Un regalo ha sido para nosotros que hayas venido. Si queréis conocer más de esta, este asunto de Los Ángeles, ¿cómo pueden...? primero conectar contigo si quieres ah, o conocer algo más de Los Ángeles bueno, ya que he estado hablando tanto de Los Ángeles esta vez tus eh, oyentes van a poder marcharse con un regalo ¿eh? tener cuidado, que son <ríe> adictivos Pu podéis descargar en internet el, el, mi libro sobre Los Ángeles que se titula Historia del Mundo Angélico podéis hacerlo gratis, no vais a tener que pagar nada Historia del Mundo Angélico en Google ponéis eso, si queréis ponéis mi nombre que es Fortea y bueno, me alegrará pensar que podéis conocer algo más ese mundo y amarles y ser amigos de Los Ángeles Gracias por el regalo Fortea, por el regalo de ese libro y por haber estado aquí con nosotros, feliz Navidad, feliz año que nos sigamos viendo en el próximo 2015 Ha sido un placer Gracias también para nosotros Gracias Todo el equipo de Espacio en Blanco os desea felices navidades. Y un nuevo año 2015 lleno de aventuras y misterios. ¡Ah! ¡Yo también! Y seguimos... ...después de esa visita de Los Ángeles... ...y antes de que llegue Vicente Casaña a la segunda hora... ...vamos a daros un poco de información... ...de una nueva actividad en la que está involucrada el Espacio en Blanco... ...nos vamos hasta Murcia... ...Antonio Pérez, buenas noches Antonio... ...Hola Miguel, buenas noches... ...todo preparado ya para ese congreso de nuevo en Mazarrón ¿no? ...pues casi casi... ...mañana ya tenemos la rueda de prensa oficial... ante los medios de comunicación... ...a partir de ese momento pues ya la gente puede inscribirse y bueno, por decirte, tú eres el conocedor perfecto de todo lo que conlleva este congreso porque lo conoce desde dentro y nada, pues 175 plazas. Solo Hay que correr a partir de mañana. Solo 175 plazas y mira gente, los ponentes que van a estar. Pues va a estar usted, don Miguel Blanco, Nacho Ares, José Manuel Frías, Miguel Ángel Petitreal, el doctor Jesús Callejo y Miguel Pedrero con un montón de temas interesantes, eh, versando sobre los misterios de este mundo y de los demás allá y los otros, ¿verdad? Efectivamente, como bien sabes, eh, si quieres estoy hasta los títulos de las conferencias. Rápido, si puedes. Pues eh, Miguel Blanco, usted va a hablar de misterios de nuestro mundo, Nacho Ares, el sueño de los faraones, José Manuel Friar nos hablará de encuentros con los desconocidos, Miguel Ángel Pertierra, profesor Pertierra, no habrá experiencias cercanas a la muerte, abramos la última puerta... Jesús Callejo hablará de obras divinas, los regalos angélicos. Y Miguel Pedrero, el enigma de las teletransportaciones y los viajes en el tiempo. Casi nada. Casi nada. Fechas, esto queda todavía tiempo, pero estamos avisando con mucha antelación para que no os quedéis sin plaza. En febrero, ¿verdad? Sí, señor. El sábado 7 y el domingo 8 de febrero de 2015 en Mazarrón, en el Centro Cultural. 7 y 8 de febrero, Mazarrón, Centro Cultural. ¿Y para apuntarse, es gratuito? Pues eh, son 10 euros como el pasado año que irán a las cuentas, a las más estrechas cuentas, eh, cuentas de, de, de Asparín de sí. esta asociación de, de niños disminuidos psíquicos, que como no tienen ayuda estatal, ayuda de nadie, pues intentamos, dentro de nuestras posibilidades, ayudarle Entonces, lo máximo posible. Bueno, 10 euritos por persona, 175 eh, entradas, sí. pues 1.750 ah. euros, más el regalo este año también que le hace eh, José Luis Benjot de otra obra suya, otro disco suyo, yeah. es, en este año es Ícaro, que al módico precio de 5 euros, Eh, hasta tiempo podrá recoger otros 500 euros. La tratando, cuestión es ayudar, Miguel. Tratando de ayudar, sí, señor. ¿Forma de contacto para la gente pueda reservar? Pues muy fácil. Eh, la web oficial del Congreso, congresomasayá.com, en el Facebook tenemos el Congreso Nacional para la Psicología de más, Mazarrón-Másallá, eh, también tenemos un e-mail, info arroba congresomasayá.com, un Twitter, arroba Mazarrón-Másallá, y lógicamente la web oficial del Ayuntamiento de Mazarrón www.mazarrón.es en cualquiera de esos sitios van a encontrar las bases para poder inscribirse echarle un vistazo por ahí y ahí nos vemos en Mazarrón próxima cita del Espacio en Blanco Antonio, feliz Navidad, feliz año nos vemos prontito y vete preparando esa comida especial ¿vale? <risa> Bien, un, abrazo. Te un abrazo fuerte, hasta pronto buenas noches, adiós hacemos una pausa llegan las noticias no os perdáis los días de las 3, las 2 en las Islas Canarias ¿No os la segunda parte del programa? En compañía de los mejores astrólogos de Europa nos iremos a buscar las claves de los astros de ese futuro que nos espera. Para no perdérselo, volvemos enseguida. Este es el Espacio en Blanco. Esta es en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y tras los servicios informativos regresamos la gratitud de todos nosotros por estar ahí con nosotros aquí llenando este espacio en blanco en estas fechas especiales de Navidad Un placer que sigas nuestra aventura aquí en Radio Nacional desde multitud de lugares del mundo y descargándonos el podcast haciendo que seamos uno de los más escuchados en esta y en otras radios. Y seguimos, esta segunda parte de este programa especial nos lleva a buscar respuestas en los cielos. Ese va a ser nuestro tema, viene con muchas sorpresas, pero antes tenemos una cita con el Padre Ángel Escuchara. año más estamos con el Padre Ángel en la sede de Mensajeros de la Paz hemos hecho entrega de ese talón de dinero gracias a todos los asistentes al Congreso Vida Después de la Vida, Rafa Campillo y todo su equipo ¿qué significa la Navidad Padre ahora que estamos cerca de todo ello? y antes de nada ¿cómo haces para estar en todos los sitios? porque eres capaz de estar en el cielo, no, en el infierno no sé pero en todas las faras de, de este país estás ¿cómo haces? Bueno, el infierno habrá que ir porque tiene que haber gente buena en el infierno ¿Seguro? que que sí. se han equivocado y los pobres no y no les dio tiempo de arrepentirse no, yo yo creo que uno está donde quiere y donde puede, hay mucha gente que se si administras bien el tiempo puedes estar en muchos sitios pero sobre todo donde estoy es en donde más desfavorecidos hay o donde hay gente como la última de de, de de la duquesa que, que se fue a estar cerca de los familiares ¿por qué? porque hay mucha gente que nos ha ayudado y es de bien nacido ser agradecidos y estar cerca de la gente estas navidades gracias a la aportación vuestra de el campillo y, y de todo el equipo de, de ellos eh, va, va a ser posible el que muchos niños vayan a poder comer vayan a poder tener algo especial que no solamente es la sopa o el cocido, tener también algunas cosas y este año las navidades van a ser unas navidades especiales porque en la calle fue en carral en el 44 montamos el nacimiento solidario y este año el año pasado fue dedicado a filipinas por causa del, del trifón de, de filipinas y este año va montado a ayudar a los del ébola que es un niño jesús y una mamá con, con guantes de eh, para no contagiarse con dedicado sobre todo a, a los que faltan el agua, a los que faltan la salud y, y con una cesta en la cesta con un letrero que dice el niño Jesús agradece mucho el que vengáis aquí a cantar villancicos o a rezarle, pero agradece más el que traigáis alimentos no solidarios para los niños que no tienen nada, ¿no? Y esa va a ser nuestras Navidades, unas Navidades de, de alegría y de protesta. Sí, todavía seguimos necesitando en España tener comedores para nuestros niños. ¿Sí? Uno cuando piensan en ayudar, en África o Sudamérica. En España hay gente que también lo está pasando muy mal, padre, ¿no? Sí, nosotros lo vemos que son niños de carne y hueso hombres y mujeres de carne y hueso que vienen a comer que son más de 3.000 en nuestros comedores pero cuando lees las noticias que algunos no se las quieren creer o creen que están inventadas que de cada 4 niños hay un niño que está en extrema necesidad a uno se le ponen los pelos de punta y esto no lo dicen los partidos de la oposición los del PSOE, los de Podemos lo dice Caritas y lo dice Unicef lo dicen las estadísticas que no tienen por qué decir eso para molestar al gobierno Pero es muy curioso, lo dice el mismo gobierno, porque el gobierno, eh, gracias a Dios, se da cuenta de que es verdad que hay necesidades, que hay hambre, que hay malnutrición, y entonces aprueba subvenciones, y nos da alguna de esas subvenciones para montar estos comedores. pasa como con el gobierno de antes, que decía, no había crisis, y después pues tuvieron que confesar que hay crisis. este dicen que no hay necesidad, que no hay hambre, y después pues confiesan que sí, que hay hambre, que hay que salir de, de esta situación pero ellos mismos están intentando hacerlo, lo cual uno se lo agradece, ¿no? El Papa ante la FAO recientemente decía acerca del problema de la, eh, del hambre, que es una cuestión de dignidad, no tanto de solidaridad, ni de esperanza, ni de ser bueno, sino de dignidad, de que se repartieran bien los alimentos. Sí, este es un papa valiente que ante el, los jefes de estado ante la FAO allá en Roma ante muchos organismos incluido delante de nuestra reina Leticia eh, decía eh, no, no queremos lástima queremos dignidad para los hombres y lo dice muy claro eh, queremos que no haya gente sin techo que no haya gente sin trabajo que no haya gente con los estómagos vacíos y lo dijo así de claro no necesito decirlo en palabras y en latinajos sino le decía muy claro y lo decía eh ...con esa... Eh, ...intuidad que, que él tiene... ...mirando a los ojos a la gente... ...este Papa cuando le vas a saludar te mira a los ojos... ...y te queda la, la mirada de, del Papa grabada... ...es verdad, hace falta dignidad... ...y la dignidad se tiene cuando hay trabajo... ...cuando no hay trabajo... ...no queremos ni servicios sociales... ...ni lástimas, ni limosnas, ni comedores... ...lo que queremos es trabajo... ...pero mientras no haya trabajo... ...hay que seguir eh, haciendo otras cosas... Año año cuando nos vamos viendo te pregunto si sigues siendo tan optimista, tienes una forma de ver el mundo muy optimista, el mundo sigue estando bien a pesar de todas las crisis, de toda esa gente que anda con esas tarjetas Black, las guerras en diferentes partes del mundo, has estado vas de vez en cuando a la zona de Irak y esos lugares, ¿hay motivos para tener esperanza? Hay motivos para tener esperanza. El otro día, en una de las conferencias, alguien decía, les voy a dar una buena noticia. Este año han muerto 37 millones, o han, no o no han muerto 37 millones de personas, gracias a la solidaridad en países del tercer mundo. Y es verdad, es decir, hoy mmm, muere mucha menos gente cuando el parto a las mujeres. Mueren muchos menos niños eh, por el SIDA, y mueren muchos menos niños por el, el, la no el ébola, que gracias a Dios a ellos no les ha llegado, pero sí les ha llegado la malaria. Todos los días están muriendo niños de malaria, pero es cierto que ha disminuido el, el, la, la mortalidad infantil. Pero sigue siendo cierto que este año hay más filas de personas en los comedores que el año pasado y esto es en España eh, razones para la esperanza las tenemos, el Papa este lo sigue diciendo, cuando uno pierde la esperanza hay que volver a tener esperanza y esto es lo que el mensaje la paz tenemos cuando uno eh, pierdes la esperanza, eh, lo que hay que hacer es volver a tener esperanza gracias Padre por el trabajo que hace, siempre te lo digo gracias por el ejemplo que nos das por esa medalla que te han dado y que sigas haciendo cosas y dándonos la oportunidad de ayudarte un poco, muchas gracias nosotros queremos agradecer de una manera especial a todo ese equipo que han hecho posible que hoy nos den esta donación pero decir también a las personas que un mundo mejor es posible y que lo estamos haciendo y que hay, hoy el mundo es mucho mejor que hace 100 años, que hace 50 años y el mundo de, de nuestros hijos, el mundo de tu hijo dentro de 10 años, va a ser mucho mejor que el que tenemos ahora hay muchos que dicen eh Y están pensando el mundo que dejamos a nuestros hijos, como dejándole con una nostalgia, creyendo que va a ser un mundo peor que el que hemos tenido nosotros. No hay que tener ese pensamiento, al contrario. El mundo que que vais a dejar vosotros, que vamos a dejar nosotros, es mejor todavía que el que hemos heredado. Así sea, gracias a gente como tú. Muchas gracias. gracias. Todos somos capaces de creer que hay algo más, pero solo algunos. Están convencidos de ello. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Son muchos los acontecimientos que se ciernen sobre nuestro mundo. Guerras, rumores de guerras, crisis mundiales, la economía que se tambalea. ¿Existe algún medio para conocer nuestro futuro? Durante muchos siglos... ...la astrología ha servido para ello... ...convirtiéndose en una herramienta muy útil... ...para desentrañar el futuro que nos espera. Esta noche queremos utilizarla... ...y en compañía de nuestro invitado... Deseamos acercarnos a algunas de las previsiones que, según los astros, nos esperan. Acompáñanos. Los astros nos iluminan esta noche. comienza hasta punto de terminar o comienza un nuevo año llamamos siempre a nuestro astrólogo particular dicen que todos los poderosos tenían uno nosotros no es que no lo sea lo seamos pero sí tenemos nuestro astrólogo particular don Vicente Casañacostas Muy buenas noches Miguel Feliz año nuevo Pues eso feliz año nuevo 2000... mucha suerte para todos ¿no? Mucha suerte, de eso, de eso se trata. ¿Qué tal te ha tardado ese año pasado, 2014? Bien, felizmente, ya sabes, uno trabaja, hace deporte y hace observaciones de los astros y esas son las, las cuestiones básicas que a uno le hacen feliz y tratar de ayudar a la gente. Con, y sobre todo eso, tiene tiene mucho que ver la actitud con la que vayas por la vida, ¿no? Lo hablamos en esta edición que hablamos, que teníamos contigo, ¿cómo se llamaba el libro? Ya me acuerdo. Eh, tu suerte precisamente como suerte. la revista sí. si vas de buena onda tenías que conocer a Vicente Cazaña por todos los sitios por donde va va dejando un halo como si fuera un un mastro de esos que llega del cielo luminoso y todo el mundo se queda encantado con él y es por la onda que llevas por eso la vida te, te tiene que tratar bien bueno eh, eh, es cierto ¿no? eh, la vida es como un eco y lo que nos trata y lo que nos devuelve normalmente es como el eco eso es una gran verdad y yo creo que si tratamos de hacer el bien la vida nos devuelve el bien es esa norma kármica Que de alguna manera nos persigue desde el nacimiento hasta la muerte Yo creo que hay que practicarla Y además es muy sano, yo creo que cuando uno hace las cosas bien Está mucho más tranquilo, mucho más sereno, mucho más en paz consigo mismo Vale, primera lección que apuntamos para recordar eh, Ahí se ha editado ya la novela Astrológico Es un poco una cita que tenemos con vosotros cada año 2015-2016 Vamos a sacar algunos de los aspectos que hay de él, luego hablaremos si quieres de él, más sexo contra más sexo, más inteligencia, me ha asombrado esto, a mayor se... no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar esta noche, pero sí queremos apuntar esto, al más sexo mayor inteligencia. Bueno, también podríamos hablar de sexo esta noche, ¿no, Miguel, porque el sexo forma parte de la vida, del sexo venimos, y es lo que nos da la vida también, y es una de las cosas que nos aporta mayor felicidad, y además genera una química. Eh, que es algo fantástico entre personas y entonces pues yo creo que sí eso es lo que dicen investigadores muy sesudos que han hecho un, unas estadísticas y unos estudios y que les llevan a estas conclusiones nosotros ahí simplemente eh, lo recogéis, pues, ¿no? lo que hacemos es dar voz a esta noticia vale, es una de las muchas que sale en ese anuario astrológico pero yo parece que entramos un poco en profundidad habláis de fiestas, uh -huh. fiestas importantes en el año ¿cuáles son? Es la primera bueno. parte de lo que queremos tratar esta sí. noche. Fundamentalmente es que a lo largo del año el, la Tierra conforme da vueltas alrededor del Sol pues hay unos puntos que son absolutamente mágicos que son básicamente los solsticios y los equinoccios es decir, eh, los cuatro cambios de estación ¿no? primavera, verano, otoño, invierno y por eso han sido fiestas sagradas en todas las culturas y se celebran fundamentalmente con el fuego el agua también, pero al fin y al cabo los elementos fuego, tierra, aire, agua forman parte de nuestra esencia, de nuestra manera de ser, han formado parte siempre de los ritos de toda la humanidad y entonces yo creo que esto es una de las cosas más importantes que ha habido a lo largo de la historia todas las culturas, todos los mitos se observan las celebraciones saggradas de estas fechas de estos momentos en que el, la danza entre el, el sol, la tierra y la luna genera unos momentos que son absolutamente mágicos y que el ser humano supo captarlos, supo entender que en parte, debido a esos momentos debíamos la vida, debíamos la productividad debíamos la fertilidad, debíamos la abundancia y por eso se celebran las típicas hogueras de San Juan se salta, ¿por qué se salta? todo pues, tiene un pues, simbolismo pues, sagrado y mágico es curioso porque todas esas fiestas que tienen que ver un, con un significado astrológico las diferentes culturas las han apropiado y han dicho no sé qué, a no sé cuántos ¿no? Claro. a uno le da un, un sentido santo dependiendo de lo que interesaba en cada momento o de la cultura a la que perteneciera, ¿no? Es lo de siempre, ¿no? La, estas eh, Estos rituales, estas festividades son antiquísimas y se pierden el origen de los tiempos. Lo que pasa es que cada cultura que, eh, que ha, ha dominado a otra, que se ha apoderado a otra, que ha vencido a la otra, la ha reescrito, se la ha apropiado y esto es muy un caso muy llamativo y muy conocido y archiconocido. Es el caso de Jesús, que eh, se dice que Jesús nació el 24 de diciembre cuando es evidente a todas luces que no es cierto que debió nacer en marzo del año menos 7 Menos siete. Y, sí, sí. Porque mm. hubo un error en los cálculos de calendarios y demás. Pero ¿por qué eh, se pretendía eso? Pues porque todos los dioses se les ha hecho nacer en esa, en esa fecha precisamente porque por una razón astrológica una vez más que es lo que da el fundamento a los grandes mitos. Y es que eh, el sol, visto desde la tierra llega al punto más bajo de su trayectoria precisamente ahí, en el solsticio de invierno cuando el sol entra en el Signo de Capricornio. A partir de ahí comienza su, signo, su, su ascenso. Después de haber tocado fondo, digamos, el Sol empieza a subir y la luz empieza a crecer. Y por tanto, tanto la subida del Sol, ese ascenso hacia arriba, hacia el cielo podríamos decir, como las mayores horas de luz vienen... Tienen esa implicación de espiritualidad, por eso a esas fechas se las conoce como la puerta de los dioses. Y, y por eso se pusieron el nacimiento de, del Sol, el nacimiento de Jesucristo y muchos de los claro, avatares del planeta. De manera absolutamente arbitraria, porque ninguno de ellos nació en esa fecha, curiosamente, pero el Sol sí, el Sol nace cada año en esa fecha. Mm. El fuego, Vicente. Luego se me enfadan si dejo preguntas a medias. ¿Por qué saltamos el fuego? ¿O se salta el fuego en esas fechas? Bueno, saltamos el fuego porque los solsticios, y eh, en el solsticio de, de verano, o que luego se ha traducido como fiesta de San Juan, <ríe> una vez más, pues lo que ocurre es que los solsticios es cuando el sol llega a los puntos álgidos, o bien la parte superior más elevada, visto desde la Tierra o bien la inferior, como comentábamos antes en el solsticio de Capricornio ¿no? y entonces el solsticio de verano es cuando el sol llega al punto más alto de su trayectoria y empieza el descenso, entonces forma como un pico y evidentemente la hoguera y el fuego van relacionados con el sol, que es el astro que nos da calor y que nos da vida, entonces saltar la hoguera es un hacer un, un, un acto mágico de de similitud de analogía con el sol y hay que tener en cuenta que toda la magia a lo largo de, de la historia la magia verdadera se basa en eso en la analogía en la imitación de los astros ¿no? entonces si el astro es tan poderoso que nos da calor nos da vida si yo lo imito de alguna manera eh, capto ese poder ya. has dicho san juan has dicho la... el invierno y primavera y otoño que se hace que ocurren en sus fechas Bueno, primavera son... los equinoccios son fechas más... Eh, menos potentes, digamos, porque el Sol lo que llega es a los puntos de los equilibrios, es cuando el Sol entra en el signo de Aries y en el signo de, de Libra, y entonces... Esas fechas son más destinadas a descubrir quién es uno y quiénes somos en relación con los demás, a buscar el equilibrio, porque el equinoccio es el punto donde eh, el Sol alcanza un equilibrio, digamos, con, con el cielo desde la Tierra, ¿no? Y entonces ese, esos puntos son fechas más dedicadas a buscar la serenidad, a buscar la armonía, a buscar una integración más que... A, Eh, momentos exacerbados como el del sol, por ejemplo, el solsticio de verano está más destinado a captar ese poder solar el solsticio de invierno, en cambio, está más destinado a la meditación igual que los árboles meditan en invierno para tener vida y dar frutos en verano pues el solsticio de invierno nos invita a eso, a la meditación, a la profundización en cambio, los equinoccios son momentos en que tenemos que aprender a diferenciar nuestra individualidad de lo que es la relación con los demás, sabiendo respetar a los demás, quienes somos nosotros el, el punto sagrado de los eh, equinoccios está ahí, básicamente Quizá pensamos los que vivimos en esta parte del mundo que todas las personas celebran el fin de año al mismo tiempo. Sin embargo, hay muchos fines de año, hay muchas cronologías en este planeta diferentes a la del 2014-2015 que estamos, ¿no? Claro. Los chinos, los árabes, Claro, ¿No? totalmente y dice, eh, claro, claro, no está tan claro Los diferentes calendarios, Miguel, <risa> es que el, <risa> Es que el calendario es algo artificial Una cosa es, claro, una cosa son los movimientos de los astros ¿no? Y entonces los movimientos de los astros tienen sus ciclos Pero hay que entender que el, el año y, y el mes y la semana Todo eso son ciclos Artificiales que adaptamos para tener un calendario sobre el que poder vivir y establecer nuestra sociedad, que de hecho es una de las herramientas más importantes que ha legado la astrología a la humanidad, el calendario. Los calendarios se hacen para poder planificar las cosechas, eh, para poder um, organizar la vida social pero van en función de los astros por ejemplo, la semana se hace de 7 días precisamente por los 7 días que dura cada fase lunar ¿no? sí. y se hace el descanso de sábado y domingo precisamente porque cuando la luna cambia de fase es como un descanso es, cam es un cambio de luz y de ahí vienen los descansos de los sábados el sábado, ¿no? es, eh, esos descansos vienen de ahí, es decir gran parte de las sociedades en las que vivimos están estructuradas en base a los movimientos astrales, luego lo que lo es que no las respetan, evidentemente, porque las semanas si las tuviéramos que seguir en orden de, de, del movimiento lunar, verdaderamente sería muy complicado, ¿no? Mm. Pero sí que hay culturas, pues por ejemplo los judíos tienen un calendario sol y lunar, y sí que hay culturas que tienen calendarios totalmente distintos, lo que pasa es muy curioso que... Eh, todas muchas culturas han descubierto diferentes zodiacos también, igual que tienen diferentes años ¿no? diferentes calendarios me refiero y, y, y sin embargo, mmm, eh, todos funcionan porque lo que han descubierto eh, cada cultura el, el, el, es un zodiaco que va en función de la idiosincrasia del lugar, de las plantas, de los animales, de la climatología, etc., ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues todos funcionan. Lo interesante es saberlos interpretar. ¿El, ¿El nuevo año chino, cuando se inicia? El próximo año que será el año de la cabra el 2015 es el empieza el día 20, 20 de febrero, febrero. a ah, febrero de febrero sí es que hay es, este año lleva a confusión porque el calendario chino siempre empieza con la conjunción del sol y la luna en el signo de acuario Y este año, curiosamente, habrá dos conjunciones ¿Sí? del Sol y la Luna en Acuario. Una se dará en enero y la otra en febrero. Pero cuando ocurre eso, el, el, el, el horóscopo chino explica muy bien que es la segunda lunación. ¿no? Entonces va a ser el 20 de febrero cuando empiece el año de la cabra. Eh, ¿Qué pueblo se rige solamente por por la Luna? ¿Hay alguno de ellos en su cronología? Pues eh, por la Luna... Por la nueva estrictamente se regían las sociedades matriarcales primitivas y, de hecho, si tú estudias eh, los grabados que hay en grandes cuevas como Altamira, Alasco y todas estas, que tienen unos grabados rupestres maravillosos, eh, descubres que hay... Eh, mucho simbolismo de la luna el simbolismo lunar porque y, y todas las grandes diosas de la antigüedad y especialmente hasta el año 5000 y sobre todo, digamos, del año 8000 a 5000 aproximadamente que hay una proliferación de diosas de Venus también, como se les llama en todo el mundo que ha descubierto la arqueología es una absoluta maravilla y todos eh, son de una clara influencia lunar y Venusina también, hay que decirlo y es lo que estructuraba el calendario evidentemente, porque la luna es la que más marcaba en función de la de de, de que había luz o no había luz, la luna se ve o no se ve o se ve más llena o se ve más vacía. y eso es lo que marcaba el calendario a todos los efectos, uh -huh. hasta que eh, en ese precisamente a partir de esas fechas, eh sobre todo en torno al 10000, 8000 antes de Cristo ya se produce el cambio y ya la, las poblaciones son menos nómadas, son más sedentarias y entonces se pasan a la agricultura y a la ganadería y entonces al tener un asentamiento eh, y y necesitar necesidad de estructurar la agricultura sobre todo con plazos determinados ...se pasa a los calendarios solares y los calendarios solilunares, ¿no?, que es lo que predomina hoy día en todo el mundo. Uh -huh. Ya solo queda el, el rito de, de las lunas en sociedades muy, muy arcaicas, ¿no?, y eh, de hecho, pues por ejemplo, muchas tribus indígenas de Estados Unidos todavía el, el rito de las lunas lo, lo observan y para ellos es muy importante igual que tienen también su propio zodiaco lunar ¿no? entonces <risa> dos fiestas nos faltarían por ver en este, en este recuerdo que habéis hecho los reyes magos están pasando ¿qué pasa con eso? además no sé si existieron, llegaron el día 6 de enero sí, bueno, eh, lo que ocurre es que los reyes magos bueno, hasta el papa lo ha dicho ¿no? que eran sabios magos que venían de oriente los reyes magos, está claro que si se por una estrella eh, y tenían que ir a buscar al Mesías, eh, solo podían ser astrólogos, y además había una secta, digamos, un, una especie de sabios, que eran los Magoi, y de ahí lo de reyes magos, magos. que eran eh, absolutamente conocedores del cielo. Solo alguien que conozca muy bien el cielo puede orientarse por las estrellas y puede hacer un camino tan largo y puede ir a un lugar concreto ¿no? y a, yo recuerdo una vez un autor, que no voy a decir muy importante, que ha vendido muchísimos libros y tal que decía no podía ser una estrella, tenía que ser otra cosa, ni podía ser un cometa y podía ser no, un ámnibus claro. porque eh, por la noche, eh, no, porque de día la estrella no se ve entonces se pierden no, no, que va, o sea, los, los astrólogos eh, de entonces, y hoy día también También se pueden orientar perfectamente, eh, incluso de día, saben seguir la misma dinámica y la misma dirección que tengan que seguir por la noche. Y lo que seguían los magos no era una estrella, sino una múltiple conjunción de Júpiter-Saturno, que es lo que marcaba para los astrólogos de la antigüedad, los cambios de dinastías y lo que marcaba la venida, la llegada de los poderosos o de gente que podía marcar una influencia importantísima para la humanidad. Ellos siguieron esa conjunción porque era una conjunción sumamente especial la que se producía entonces y claro que la podían seguir perfectamente bien. Entonces los Reyes Magos, pues claro, es una fiesta muy especial, es una fiesta que representa una epifanía, es decir, que todos la tenemos que tomar como una oportunidad de un renacer cada año, ¿no? Cada año, la fiesta de los Reyes Magos, independientemente de que les hagamos regalitos a nuestros hijos o a nosotros o lo que sea, y toda esa parte folclórica, el mayor regalo que nos podemos hacer es dedicarnos un tiempo de paz, de quietud, de introspección, para experimentar nuestra propia epifanía anual, cómo renacemos cada año y cómo eh, buscamos esa estrella que en realidad todos llevamos dentro, Miguel, porque todos somos estrellas, Estamos hechos del mismo material que las estrellas Polvo de estrellas Somos polvo de estrellas Y como ya han dicho tantos sabios Y no solo vivimos en el cosmos Sino que el cosmos vive dentro de cada uno de nosotros ¿no? Y entonces somos cosmos Y el, la fiesta de los Reyes Magos me parece muy especial para recordar eso Qué pena como hemos prostituido las fiestas Y nos hemos olvidado del origen que tienen El origen quizás más mágico, más... ¿verdad? San Valentín, 14 de febrero eh, Es fecha para comprar cosas a tu chica nada más ¿Tiene claro, algún sentido? La, la, lamentablemente Lamentablemente este, la, ¿Es 14 las... o 15 de febrero? 14 de febrero 14 de febrero, sí, sí. La, Lamentablemente estas fiestas se han prostituido bastante Y bueno, yo creo que divertirse está bien Y hacer lo que sea está uh -huh. bien Pero cuando se va únicamente a eso Y se pierde la esencia Entonces nos estamos perdiendo algo Yo creo que el ser humano está perdiendo la conexión de su alma con el universo y estamos en un universo desencantado estamos viviendo en una sociedad desencantada en una sociedad sin alma Y se está dando todo lo que se está dando precisamente por esto, ¿no? que se habla de, de si moral, de si chorizos, de si no sé qué, pero cómo se va a vivir si el ser humano se cree que el material es lo único en la existencia, si olvidamos que nosotros tenemos una conexión sagrada con el cosmos, que nosotros mismos somos estrellas, que no podemos traicionarnos a nosotros mismos, que no podemos traicionar... Eso mágico y sagrado que nosotros somos de por sí, ¿no? Entonces, al obviarlo, al renegar de todo eso, el ser humano va muy caótico y cada vez la gente está mucho más perdida. Yo creo que si las fiestas sagradas, que son... ¿Qué son las fiestas sagradas, no? Que me preguntabas antes. Sí. ¿en, en, en esencia, o las podríamos resumir todas ellas, aunque cada una tenga un significado distinto, las podríamos resumir como que... Todas las fiestas sagradas del año son ventanas que nos ofrece el cosmos para reconectar otra vez con él y reconectar a su vez con cada uno de nosotros mismos ¿no? si lo aprovecháramos por ahí mucho mejor nos iría seguro, estás en el espacio en blanco la leyenda continúa espacio en blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional sigamos investigando en este mundo de la astrología ...para tratar de conocer algunos datos más... ...de ese momento crucial en el que estamos inmersos. Un momento de lunas de sangre... ...y de avisos de guerras mundiales... ...provocadas por ese conflicto de Ucrania. Y de paso, veamos cómo se presentan los astros... ...para este nuevo año que llega... Nuestro invitado nos ayuda seguimos con vicente casaaña en esta segunda parte del programa eh, yo siempre te trato de llamar para que estés al comienzo final del año para que nos digas un poco cómo se presenta es algo de lo que haces en este nueva astrológico 2015 2015 ya y cómo pasa el tiempo eh? <risa> ¿Cómo, pasan? cómo se presenta así en un aspecto rápido como se ven cómo se presentan los cielos para este año que comentamos Bueno, felizmente llegamos al final, de bueno a un punto de inflexión de este largo ciclo que estamos viviendo. Estamos viviendo bajo un periodo sumamente crítico que va del 2008 al 2020 y el 2015 podríamos decir que es la bisagra en la que empieza a cambiar un poco a mejor y en la que empiezan a quedar atrás muchos de los malos momentos de ese ciclo. Ese ciclo está marcado Miguel por el aspecto de Urano y Plutón que hay ahora en el cielo, de cuadratura, y que siempre que estos planetas están en tensión, siempre es cuando se arma la marimorena en el mundo. Urano y Plutón. Urano y Plutón estaban en ángulo de tensión también en la Revolución Francesa, estaba la, de finales del siglo 18, estaban en la Europa de las barricadas de mitad del siglo 19. Eh, está ahora estaba en los años 30 del pasado siglo, del siglo 20 que había una supercrisis eh, económica brutal a raíz del, de, de la debacle de Wall Street y que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Eh, es decir, estos planetas siempre que están alineados eh, se arma muy gorda y además... Eh, marcan un periodo de crisis largo que 10 años no se los quita nadie ¿no? entonces, ahora estamos bajo ese ciclo de Urano-Plutón que tardará muchísimos años en darse pero que ahora estamos en él y mientras estamos con él, con los planetas más lentos, más alejados del sistema solar aunque sí, en 2006 dijeron que Plutón ya no es planeta pero bueno, dejando esa tontería al lado porque evidentemente sus influjos igual están ahí que se le clasifique como se le clasifique pues lo que ocurre es que mientras eh, estemos bajo ese ciclo, ese ciclo digamos que lo envuelve todo y lo enmarca todo y de, no te puede salir de ese marco, no es el terreno de juego en el que estamos ahora y lo demás eh, son minucias o, o juega de una manera limitada felizmente el 2015 es marca como te decía un periodo bisagra en el que empieza ya de esos influjos y sobre todo después de este 2014 que ha sido especialmente crítico porque había una gran cruz que ha ese ciclo de Urano-Plutón las grandes cruces son pues una cruz que se forma en el cielo entre varios planetas y que nosotros ya habíamos advertido en el anuario 2013 que el 2014 sería especialmente dramático tenso y que sería el más peligroso en muchísimos años ¿no? uh -huh. y, y bueno 2014 hemos visto que ha sido precisamente el año en que ha aparecido el problema de, de Ucrania Eh, mucho más grave de lo que uno puede creer, no de lo que nos están contando mucho más grave, claro y eso empezó a finales del, del año pasado y bueno, el, precisamente nosotros centrábamos la crisis entre noviembre del 2013 y julio del 2014 y ju justo, justo en esos meses es cuando se desató la crisis de Ucrania cuando luego Rusia invadió Crimea eh, cuando los de ISIS que procedían de Al Qaeda se autodenominaron califato y tomaron Mosul incluso la, seg la segunda ciudad más importante de Bagdad hicieron bueno se expandieron por Irak y Siria y ahora constituyen la mayor amenaza para Occidente probablemente o eso dicen, eh, muchos analistas políticos han dicho que Ucrania representa la, la mayor amenaza para la paz en las últimas décadas, de, en muchas décadas, ¿no?, por ejemplo. Y también se produjo, por ejemplo, la, la crisis entre, entre los palestinos e Israel con mm. esa masacre que hubo en Gaza, eso fue en julio también. O sea que, eh, precisamente, lo, los, las historias que ha habido en 2014 han sido durísimas y eh, han se han enmarcado en los tiempos que nosotros habíamos dicho para esa gran cruz que estaba precisamente enmarcada entre noviembre 2013 y julio 2014. Lo de 2015 ya no es igual, la tensión se relaja muchísimo, eh, pero mientras este ciclo que va hasta el 2020 no se acabe, el ciclo Urano-Plutón, hay que estar muy atentos porque es un ciclo muy peligroso. Vale, me relajas, eh, muchas cosas te quiero preguntar. Eh... Hablemos luego del futuro, pero es curioso porque, ¿qué pasa con los árabes? ¿Qué pasa? Hay algunos planetas ahí arriba que están machacando toda esa zona porque desde la primavera árabe, que parecía algo muy esperanzador, de repente todo se ha truncado, hay follones, hay crisis, hay guerras, hay revoluciones, ¿qué ocurre ahí? El mundo árabe Mientras esté... Bueno, ahí sí que te puedo decir algo además más concreto. una Por un lado es que mientras estemos bajo este ciclo Urano-Plutón, no hay ninguna parte del planeta, en ningún lugar, ninguna política, ningún país que esté a salvo, porque se ha visto a lo largo de la historia, siempre que Urano y Plutón están en tensión, el mundo se... Pone patas arriba y hay unas revoluciones absolutamente extraordinarias la gente está rebotadísima que quieren cambiarlo todo y que quieren reformar absolutamente todo y que todo parece que se acabe el mundo ¿no? y entonces no hay ninguna parte del mundo que se, se pueda sustraer a las influencias de este ano plutón pero en concreto, es muy curioso eh, que el mundo árabe Estemos atravesando una etapa, la de 2014-2015 En la que se están dando las cuatro lunas de sangre Algo muy famoso, hablamos, que, yo... hablamos una vez de así. eso Y qué precisamente a partir de, de abril, del 15 de abril del año 2014 Se producía un eclipse total de luna eh, Una luna roja, que les llaman Y eh, a esa le seguía la que se produjo en octubre y le seguirán dos más eh, en abril y a finales de septiembre del año 2015 que curiosamente son cuatro eclipses de luna totales seguidos que es a las que, como te digo, se les llama lunas de sangre. Verdaderamente esto... Eh, ha provocado un montonazo de ríos de tinta porque Mark Blitz, un un evangélico que un pastor que se puso a estudiar profecías y tal en función de la Biblia y del sol y de la luna y todas estas cuestiones, pues dijo encontrar una correlación entre las lunas de sangre y los momentos más dramáticos que, que vivía Israel, ¿no? que afectaba mucho al pueblo judío. Entonces él ponía un ejemplo, en los últimos 500 años, Eh, las dos veces que se han producido las lunas de sangre fue en el 48-49 que es cuando se declaró el Estado de Israel y, y en el 66-67 que fue la guerra uh -huh. de Yom Kippur no entonces él decía que ahora esta, se producían de nuevo estas cuatro lunas de sangre con la curiosa coincidencia de que esas cuatro lunas de sangre se producen precisamente en los en las fechas más importantes del calendario del calendario judío ¿no? y entonces eh, claro para ellos eso es importantísimo eh, porque es una señal de algo de que se produzcan precisamente en coincidencia con sus fiestas más sagradas y más importantes es una señal de los cielos y él dice que todas las señales de los cielos ya estaban anunciadas en la biblia y uh -huh. tal y cual y que uh -huh. El 2014 y 2015 que van a ser los dos años en los que eh, habrá esas cuatro lunas de sangre, pues, que se va a armar una gordísima eh, en, en oriente medio y que eso va a afectar además a, al conjunto de la humanidad ¿no? que esta vez será muy gorda. evidentemente eh, no tiene ningún ...motivo para decir eso... ...pero es curioso que ahora haya coincidido... ...con lo que ha pasado... Con, ...con todo esto que tú me estás preguntando... no ...y todo lo que está pasando en Oriente Medio precisamente... ¿no? ...pero no tiene motivo porque... Eh, ...luego yo por ejemplo hice una investigación... ...de todas las lunas rojas... ...que había habido a lo largo de la historia... ...se habían producido muchos... ...eso de decir que en los últimos 500 años... ...las dos veces que se había producido... ...había pasado esto... Es muy dramático, pero si piensas que desde 1600 hasta 1900 no hubo ninguna, eh, no hubo ese proceso de las cuatro lunas de sangre, no se produjo, pues entonces ya es para quitarle hierro. Y por otra parte, hay muchas veces que se ha producido esas cuatro lunas de sangre en coincidencia con las fiestas sagradas del calendario judío y no pasó nada, mucho tiempo atrás, eso sí, hace muchísimos años. ¿Qué pasará? ¿Tiene alguna relación? La verdad es que eso ya pertenece al terreno de la especulación y eso nosotros no lo podemos saber. Ya puedes comprar tu polígrafo solidario de este año. La campaña Un Juguete, una ilusión, organizada por Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando, cumple 15 años. 15 años repartiendo ilusiones y dibujando sonrisas gracias al polígrafo solidario. Recuerda, con este polígrafo tu juguete llega. Un juguete, una ilusión. Seguimos con Vicente Cazaña tratando de averiguar un poco, tener algunos datos de lo que puede ser este 2015. Eh, he hablado muchas veces contigo cada cada final de año acerca de la crisis. Cuando los políticos decían, no, ya se termina, tú decías, hasta el 2020. ¿Cuándo se va a terminar esta, iba a decir, crisis en la que mmm, estamos metidos? Económica, sí. me refiero. Y no solamente sí. es de España, sino de, de sí. así todo el planeta. Sí, sí, sí, esto, esto es lo que te decía. esto Las grandes crisis económicas de la historia de la humanidad coinciden también con los aspectos de tensión de Urano-Plutón y además, como te decía, son muy duraderas o sea, no, son, no es una crisis que se resuelva en, en un verano ni en tres o cuatro años, ni mucho menos estas crisis de Urano-Plutón abarcan por lo menos unos diez años y en esta ocasión, hasta que no se deshaga totalmente el contacto vamos a llamarlo por la... ...hablar con un lenguaje sencillo... ...entre Urano y Plutón... ...no va a desaparecer esa crisis del todo... no ...que es efectivamente hasta el 2020... ...sí que hay una década siguiente... ...absolutamente fantástica... ...de crecimiento, sí. extraordinaria... ...espectacular y todo esto... ...y ahora que parece que no se ve a futuro... ...que las cosas todo el mundo dice... ...que ya no volverán a ser como antes y tal y cual... ...la década siguiente pensaremos de una manera... ...totalmente distinta... ...porque los aspectos astrales... ...sí que invitan a un crecimiento, a una expansión... Y y unos descubrimientos extraordinarios que van a, pro, van a aportar muchísimo progreso. Pero mientras, hasta entonces, pues la cuestión va a ser renqueante, muy poco a poco, y todavía... Bueno, se esperan cinco años de atarnos el cinturón y aguantar, ¿no? Todavía. <coughs> vale. Eh, es curioso también porque dentro de este aspecto de la crisis hay como algo apocalíptico, en el sentido de revelación. De repente han empezado a salir todos los chanchullos que había ahí de políticos de todos los niveles. Tiene que ver los astros con algo de eso, es decir, a sacar todo lo que está oculto. Sí, sí. Este, esto es muy típico porque Plutón... Es que la mitología habla, habla, de, habla pero como si fueran altavoces, ¿no? Como si fueran pantallas de televisión. La mitología habla de una manera muy clara. Plutón era el planeta eh, de la riqueza y era el planeta del subsuelo el que escondía las cosas y el que estaba per, permanecía oculto no entonces siempre que Plutón sale a la palestra como en este ciclo Urano-Plutón pues todo lo que está escondido tiene que salir Plutón rige por ejemplo los volcanes que tienen todo el potencial ahí latente pum pum pum y un día fumba estamos eh, con eh, volcanes eh, por ahí dando la gata ¿no? efectivamente, <risa> en Hawái precisamente ¿no? entonces lo que ocurre es que es eh, los los ciclos entre Urano y Plutón siempre han sacado a flote toda las la corrupción, todo lo que estaba escondido y toda la miseria, y es más eh, eh, Urano es un planeta que representa el sentido de la libertad, el sentido de la independencia el sentido de la gota que colma el vaso ya basta, no Urano es el planeta que podría identificarse especialmente con la revolución francesa de decir, se acabó esto para los poderosos y tal, vamos a repartir vamos a, a, a, a ser todos más iguales y vamos a quitar privilegios ¿no? a todos estos poderosos, entonces lo que hace el ciclo de Urano-Plutón es provocar una ansia de rebeldía, una ansia de cambio una insatisfacción y un descontento que no se van a eliminar a pesar de que las cosas cambien, aunque las cosas cambien, se van a calmar cuando este ciclo desaparezca esa, esa, esa ansia que lleva todo el mundo dentro, esa sensación de insatisfacción y de que esto es una mierda todo, pues no se puede quitar mientras esos planetas estén ahí porque esa sensación ...se traslada no solamente a la sociedad... ...sino al individuo también... Ten en cuenta que... Eh, ...nosotros como pequeños bichitos... ...que nos movemos aquí... ...igual que dependemos de la luz del sol... ...dependemos de las mareas de la luna... ...dependemos de otros influjos cósmicos... ...mucho más importantes que... ...sin saberlos entender del todo... ...sin saberlos analizar del todo... ...sin saberlos interpretar del todo incluso... ...pero nos están marcando... ...y en el momento en que hay un ciclo tan grande... ...marca el devenir de la humanidad a nivel individual también nos influye entonces lo que tenemos que procurar por lo menos es que a nivel individual no nos influya tanto no nos marque tanto pero esa ansia de destruir de cambiar las cosas de, que, de romper con todo es normal con Urano y Plutón apunto aquí cómo hacer para que esa ansia no nos afecte eh, el, casi el último aspecto antes de pasar a otro tema Ucrania hablas de que mucho más peligroso de lo que nos han contado y una posible tercera guerra mundial ¿podemos estar cerca de ello? Lamentablemente sí. Eh... Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. este año 2015. Pues, no, yo no. no creo que es... Eh... Mira, aquí hay dos aspectos Y ya sabes que, Miguel, que yo siempre le quito hierro a, a, a los aspectos Siempre he pensado, de hecho he tenido broncas tremendas Porque ha habido veces que venían a decirme ¿Pero cómo puedes decir que en 2010 no habrá la Tercera Guerra Mundial? Y no sé qué y tal, con los aspectos que había que se repetían de la primera y no sé qué Yo siempre he defendido que no eh, Sin embargo, ahora lo que ocurre es que Los aspectos astrales que hay en esta década son muy similares a los que hubo en los años 30 y que condujeron a la Segunda Guerra Mundial ¿no? sí. eh, y entonces ese es el riesgo eh, cuando, eh, cuando se producen eh, fenómenos de este tipo en los que al final se descabeza todo y el orden existente se pone patas arriba porque no tenía sentido tampoco y porque todo está muy mal y hay que cambiar en manos de quién cae el poder, hacia dónde va la gente que vota y qué desea. Y la gente, eh, Hitler alcanzó el poder de una manera democrática, por ejemplo. ¿no? Entonces, parecen mesías de esos que parecen prometer resoluciones exacto. y luego... Exacto. Exacto. Estamos ante momentos muy peligrosos, muy delicados, y luego hay una parte muy importante también en Putin, y es que Putin evidentemente es eh, se considera a sí mismo un mesías sí. destinado a, a crear el tercer imperio ruso. ¿no? ¿Sí? Entonces, él está por esa labor... Eh, asesorado además y convencido de eso hay una serie de datos absolutamente fascinantes en esta historia de Putin y de Ucrania eh, que... ¿Le admira la carta a sí Sí, él tiene sí todos los planetas de la Gran Cruz que había precisamente en, en este año eh, le daban exactamente en toda su carta porque tiene un montonazo de planetas en Libra uh -huh. y por donde estaba pasando Marte cerrando la Gran Cruz no y entonces él eh, está empeñado absolutamente en esa cuestión y el enfrentamiento, el cambio de, del eje que se, después de que Rusia, después de que la URSS se desmoronase y después del lado del muro de Berlín que parecía que Rusia estaba acabada y tal y cual ellos se conjuraron para ver cómo salir de ahí y cómo de alguna manera renacer ¿no? y es interesantísima la historia de Putin <coughs> Y, y ahí interviene mucho el juego de Ucrania, porque evidentemente para ellos pasan sus esperanzas por reconstruir ese tercer imperio ruso. No pensaba tratar este tema, cuéntame algo más. ¿Cómo no, no. sí. pues no quieres? ¿Lo dejamos para...? <risa> eh, hay, un, el, la, hay una relación con el pasado. Sí, claro. Es que, es que es un tema que estoy trabajando y Vale, vale, vale, dejamos ahí No os enfadéis, digo a los oyentes que se me enfadan Cuando decimos, dejamos los tomos ahí Misión de Casaña volverá este año 2015 A contarnos cosas de Putin godeo terminado, ¿vale? Sí, sí, vale, sin me El misterio te espera De 2 a 4 de la madrugada Del sábado al domingo Espacio en Blanco Con Miguel Blanco En Radio Nacional La parte de este programa especial con Vicente Casaña Estaríamos horas Yo te a preguntar signo por no Pero que se lo ocurren y que se lo lean por ahí en las, Lo que hay por ahí, un vuestro anovario, ¿vale? Sí. Pero ¿cómo debemos a, podemos afrontar? ¿De qué manera quitarnos ese, esa tensión que nos provoca este malestar? ¿Cómo podemos afrontar este año 2015? De forma positiva, tan positiva como tú, tú lo llevas Consejos Bueno, yo creo que hay cosas que no se pueden evitar y luchar contra lo inevitable no tiene sentido. Entonces eh, hay que aprender a, a ceder sin renunciar la vida no es una renuncia pero sí hay que saber cuándo ceder en qué cosas ceder, en qué aspectos porque si tú te plantas firme como un árbol gordo que no se mueve, al final el viento lo puede derribar, okay, okay. pero si haces como los juncos y como el bambú que es flexible al viento pues aguantarás ahí por muchísimo tiempo ¿no? entonces yo creo que esa cuestión de, de saber relajarse ante las cosas que son como son y no pueden ser de otra manera está muy bien, es una de las cosas que te puede dar mucha felicidad, eh, eh, sin renunciar, como te digo, porque yo creo que tenemos que aspirar siempre a mejorar nuestra vida como individuos, a mejorar la sociedad en la que estamos, entonces yo creo que es importante que como individuos veamos qué proyecto de vida tenemos, hacia dónde podemos ir, y desde ahí, poder ver cómo colaborar en la sociedad para que la sociedad sea cada día mejor, más justa más de buen rollito, más armoniosa ¿no? entonces todos podemos contribuir de alguna manera, desde las cosas más elementales, no hacen falta gestos grandes, pero yo creo que si cada día nos levantamos con la lección que nos da el sol, diciéndonos que cada día es una nueva oportunidad para brillar pues lo podemos conseguir ¿no? y es el, para mí es una fuente de inspiración el cosmos, ya lo sabes Miguel yo, yo Eh, veo que el sol se levanta cada día eh, espléndoroso y magnífico. Aunque haya nubes, aunque llueva, sé que el sol está ahí se levanta. Y con la misma fe, con la misma intensidad, yo creo que uno cada día tiene la opción de renacer y de replantearse. Hoy, eh, ¿en qué puedo crecer? ¿En qué puedo ser mejor? ¿no? Entonces, desde ahí, me parece que la, la vida va muchísimo mejor que si nos dejamos contaminar y nos amargamos por todo lo que no va bien, evidentemente, porque hay muchas cosas que no va bien, pero hay tantísimas cosas a las que debemos estar agradecidos, tanta suerte la que tenemos, que no lo valoramos normalmente porque nos dejamos contaminar mucho por ese ruido de todo lo que está mal y de todos los mangantes que hay en el mundo y de todo esto. Bueno, pues eso es su problema, pero yo no voy a permitir que ese sea mi problema, ¿no? Voy a, si puedo contribuir en algo, sí, pero si no, no y eh, no te quería preguntar pero te lo pregunto signos que van a estar más favorecidos por este 2015 si es que se puede decir algo de ellos ¿Libra, sí, en ¿libra sobre todo, ¿no? hombre hay una serie de tendencias ya sabemos que aquí lo que lo que cuenta es la hora también de nacimiento porque marca muchas diferencias de una carta tras la otra no pero el, eh, en principio van a estar más favorecidos sobre todo la primera mitad del año los signos de fuego los signos de fuego que son Aries, Leo y Sagitario van a ser los que van a tener una etapa más próspera, más feliz, con más oportunidades para crecer y para hacer cosas novedosas, ¿no? Para recibir nuevos estímulos. Una racha que en la segunda mitad del año pasará más a los signos de Tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. Y entonces, eh, dentro de eso, hay una serie de signos que todavía Eh, están en una racha de cambios muy grandes y muy duraderos que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, que todavía están en una plena transformación en que les afecta a todos los sentidos de la vida y luego los que van a tener que eh, apretarse más los machos, que van a tener que asumir nuevas responsabilidades este año van a ser los signos mutables o dobles que también se les llama, que son Géminis, Virgo Sagitario y piscis entonces hay algunos que sí que están en dos grupos y participan en una cosa de cada pero esto es una pincelada general para los signos y habría que ver en realidad pues eso, cada carta astral porque es un mundo y luego dentro del año se producen muchísimos movimientos astrales Miguel ahí está un pequeño esbozo de lo que Puede ser este año 2015 con subidas y bajadas, pero con esperanza, ¿verdad? Uh -huh. Y sobre todo si olvidamos un poco ese ruido de fuera que nos quieren meter, a veces viendo los informativos todo está mal y joder, mejor yo me voy de aquí viendo los informativos, la gente, que hay mucha gente que lo está pasando muy mal sí, es, es ojalá pena, eh, mm. pero eh, sí, yo creo que siempre la luz sale por más tinieblas que haya, por más lluvias que haya, por más nubes al final desaparece y siempre hay un rayo de sol ahí detrás agazapado mm -hmm. que saldrá tarde o temprano mm. yo creo que tenemos que hacer más por ver ese rayo que está ahí detrás y hacerlo salir así es, así sea Anulario astrologico, ¿cuántos años lleváis ya con esto de anulario astrologico? Pues este es el número 24, 24 añitos, ni más ni menos. Se, <risa> se puede encontrar en cualquier sitio, ¿no? Anulario astrologico. Sí, está en, en España está en kioscos desde primeros de octubre y ahora está llegando precisamente en esta segunda mitad de, de noviembre, está llegando a... América, ya está llegando a todos los países de América ya lo tenemos también en las mejores plataformas digitales, o sea que se puede adquirir desde cualquier parte del mundo y felizmente año tras año subiendo las ventas lo cual es, es de agradecer muchísimo, yo lo agradezco constantemente cada año porque en tiempos como estamos, subir ventas en papel es bueno sí, es sí. una lotería es eh, sí, signo de un buen trabajo Gracias. dice Entrenagüera suerte también que te siga acompañando, que nos siga acompañando a todos, a ti, a tu gente a todos los oyentes del Espacio en Blanco y a nosotros espero seguir viéndote y compartiendo aventuras forma de contacto contigo si quieren saber más echarle un vistazo a la foto que tiene y como es ya veréis los pues eh, pueden entrar en la web buenosaugurios.com buenosaugurios todojunto.com ahí, ahí ya pueden acceder a un montón de contenidos información y demás gracias que los reyes hayan traído muchas cosas te traigan muchas cosas y que el año sea súper bonito para ti como te mereces y como construyes día a día infinitas gracias a ti Miguel muchísima suerte para ti muchísima suerte para toda la gente que nos ha estado escuchando un feliz 2014 gracias. 2015 también nos seguiremos viendo gracias todo el equipo el espacio en blanco os desea Felices Navidades Y un nuevo año 2015 Lleno de aventuras y misterios Ah, yo también Y terminamos por ahora, por hoy Esta edición especial del Espacio en Blanco Que deseamos que os haya gustado Volvemos en 7 días Mientras a gozar de estas fiestas navideñas Y que el 2015 que ya está a punto de llegar Venga lleno de promesas Y que se cumplan vuestros sueños Música en ese nuevo año seguiremos juntos, buscando respuestas y disfrutando del mundo de la radio y del mundo del misterio aquí en Radio Nacional. Feliz semana, nos encontramos aquí en 7 días en el Espacio en Blanco en el próximo año y ahora hasta las 4 o las 3 en Canarias os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Feliz año, disfrutar, felices navidades y felices vacaciones y las tenéis. Hasta pronto.